...la Asociación Cultural Talia... ...celebra el próximo viernes 25 de julio... ...la Cena Talia 25 Aniversario... ...en los salones del Casino de Dalías... ...si quieres acompañarles... ...ya puedes adquirir el menú en la barra... ...de la cafetería del Casino a 30 euros... ...durante la velada tendrá lugar... ...una actuación de música celta... ...y también exposiciones sobre los 25 años... ...de actividades de Talia... ...en un ambiente excepcional...